Bienvenidos a otro mensaje poderoso para tu vida de identidad y destino. Desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Voy a hablar algo sumamente rasposo, pero sumamente útil en tu vida para que crezcas como hijo de Dios, como hija de Dios. ¿Están listos? ¿Están listos para recibir una nalgada de su Padre Celestial? Conste que dije de su Padre Celestial, no mía. Pero hoy voy a hablar algo que me encanta porque es bueno que como iglesia nosotros establezcamos parámetros y sobre todo crezcamos juntos en una misma dirección. Y el día de hoy el tema se llama Misericordia sobre Juicio. ¿Qué me quieres decir con eso? Ahorita lo vamos a ver. Pero bueno, yo quiero empezar hablando acerca de que el perdón es la clave de la bendición. Lo voy a repetir otra vez. El perdón es la clave de la bendición. ¿Qué quiere decir? Y aquí con esto podríamos cerrar aquí la conferencia. Si tú no perdonas, no recibes bendición. Vámonos, vamos a ver el partido de México. El perdón y el arrepentimiento abren nuestros corazones y permiten que el río de Dios fluya libremente en nosotros. Tú quieres que el río de Dios fluya, la vida de Dios fluya en ti, las bendiciones de Dios fluyen en ti, el perdón y el arrepentimiento abren tu corazón. ¿Entiendes eso? Es sumamente importante el perdón. Escúchame, Aquí hemos hablado acerca del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo que hace en nuestros corazones. ¿Sí ¿Han escuchado Han escuchado por ahí palabras como avivamiento? ¿Qué es avivamiento? Avivamiento, bueno, podemos darle muchas connotaciones, pero avivamiento en sí es avivar algo que se estaba apagando o algo que se está muriendo, un fuego que se está muriendo, lo avivas echándole un leño y boom vuelve a agarrar o le pones socote a, a, a, la, a la hoguera y se vuelve a prender. ¿Sí? ¿Se ¿Sí han visto eso? Eso es avivar, bueno... La obra del Espíritu, una de, los, una de las obras del Espíritu Santo en nuestras vidas es avivarnos. Es, si tú estás frío, si ya conocías de Dios, o si, si ya habías escuchado de Dios, o si apenas estás escuchando de Dios, la obra del Espíritu Santo en tu vida es avivarte, es encenderte, es levantarte. ¿Si ¿Sí entienden eso? Pero... Tres cosas son vitales para que esa obra del Espíritu Santo fluya poderosamente en tu vida y en mi vida. Y aparte que fluya en el mundo que nos rodea. Primero en nosotros y luego hacia el mundo. Tres cosas son vitales. Y tres cosas necesitas saber. Número uno, necesitas una revelación de la grandeza de Dios. Si tú no crees que Dios es grande y poderoso y que no hay nada imposible para Él... ¿Cómo quieres que las bendiciones de Dios fluya para ti? Tú necesitas y yo necesito una revelación de la grandeza de Dios y saber que absolutamente nada es imposible para Él. ¿Lo crees? Es que tú no conoces a mi marido. Tú no conoces a mis padres. Tú no conoces mi situación. Pues a lo mejor yo no la conozco, pero Dios sí la conoce y lo que sí te puedo decir es que Él es más grande que tu situación. Pero tú necesitas creerlo Si ¿Sí, no Como ahorita la palabra también que hubo Tú necesitas tomar Los manjares Ahí están en la mesa Y tú muriéndote de hambre ¿Qué necesitas hacer? Extender tu mano y tomarlos Es lo mismo, necesitas tú creer que nada es imposible para él. Lucas 1.37, el Evangelio de Lucas 1.37 dice, y no lo busquen, no, yo tengo aquí, no lo busquen para irnos más rápido. Lucas 1.37 dice, porque para Dios no hay nada imposible. Para Dios, mi suegra es imposible. Para Dios, mi situación... Esas situaciones y todo lo demás sí puede Dios, pero esa parte no. ¿Tú lo crees? ¿Crees que para Dios no hay nada imposible? Es lo primero que necesitas para que fluya ese río de bendición y la vida de Dios en tu vida. Número dos, necesitamos todos una revelación de su amor. Necesitamos una revelación de su amor, de su cuidado y de cómo está comprometido a amarnos eternamente. ¿Crees que Dios está comprometido a amarte eternamente? ¿O crees que es un Dios allá que nada más está emitiendo un juicio sobre tu vida? Y está sentado en su trono esperando lanzarte un rayo poderoso para fulminarte. Si eso es lo que tú crees, no puede fluir la vida de Dios en tu vida. Necesitas una revelación de su amor, de su cuidado eterno. Escúchame bien, y me encantó este, esta frase que la dice John Arnott, ¿te acuerdas de él? De Canadá. Me encanta esta frase. Y dice, Dios nos ama tal como somos. ¿Estamos de acuerdo? Todos aquí somos unas fichitas. <ríe> y Dios nos ama tal como somos. Pero nos ama demasiado como para dejarnos tal y como somos. A ver, ¿agarraste la onda? Dios nos ama tal como somos, pero nos ama tanto como para dejarnos tal y como somos. Entonces, si tú tienes una revelación del amor de Dios en tu vida, Dios va a empezar a cambiarte. Porque te ama tal como eres, pero no quiere que te quedes así. ¿Entiendes eso? Jeremías 31.3, anoten las citas nada más. Jeremías 31.3 Dice, el eterno me ha aparecido desde hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. ¿Con qué amor nos ama Dios? Con amor eterno. O sea, no cambia, no hay mutación, no hay variación en su amor. Número uno, necesitamos revelación de su grandeza. Nada es imposible para él. Número dos, revelación de su amor. Nos ama con amor eterno. Y número tres, necesitamos una revelación de cómo podemos caminar en ese amor eterno y cómo darlo a los otros. Porque no nada más es dame, dame, dame, dame. Es recibo para dar. Y necesitamos una revelación de cómo podemos caminar en ese amor y darlo. Mateo 22, 36 al 39, dice... Estaba ahí preguntándole eh, lo, gente a Jesús y le, y le preguntan... Maestro, Mateo 22, del 36 al 39... Le dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y entonces Jesús les dijo... Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente... Este es el grande y el primer mandamiento. Y el versículo 39 es el que quiero enfatizar. Y el segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Necesitamos una revelación de cómo caminar en ese amor eterno y cómo darlo a los demás. ¿Estamos de acuerdo? De estos tres puntos, les queda claro que necesitamos conocer la grandeza de dios eso no nos cuesta trabajo Sí, pues dios es grande o tal vez te cuesta trabajo no número dos conocer de su amor bueno a, a, algunos estamos entrando apenas en su amor otros ya llevamos más tiempo conocerlo pero quiero conocerlo más pero el caminar en el amor y cómo darlo yo quiero tocar y enfatizar este punto porque hay dos cosas que nos impiden el caminar en el amor de dios y en dar el amor de dios Hay dos, hay muchas más cosas, pero yo quiero enfocarme en dos cosas. ¿Y sabes cuáles son esas cosas que nos impiden caminar en el amor de Dios y dar el amor de Dios? Número uno, heridas desgastantes. Y no les voy a pedir que levanten la mano, pero todos aquí, todos aquí hemos recibido heridas. Heridas de la gente que nos ama. De la gente más cercana de nosotros, porque la gente que no conocemos, pues esa ni nos la conocemos pues, ni nos hiere, ¿no? Pero normalmente recibimos heridas de la gente más cercana a nosotros, amigos, padres, hermanos, primos, tíos, el nano, la nana, no sé, ¿no? Heridas desgastantes. Son las que nos impiden caminar en ese amor y dar el amor. Las heridas y la destrucción en los corazones y en la vida de las personas minan mucha de tu energía, mucha de mi energía y muchos de mis recursos. ¿No te has sentido frenado por una herida? De repente hay una herida en tu vida y eso te impide y te desgastas y, y lloras y estás y, y no puedes avanzar. Mina tu vida. Y a veces pasamos tanto tiempo gastando energía simplemente tratando de sobrevivir de un día para otro. Y entonces cuando se toca, toca el dar, ya no tienes que dar. Porque estás gastando tu energía, estás gastando todo tu intelecto, estás gastando todo por sobrevivir por las heridas que tienes en tu vida. Mira Lucas 3.17, me encanta lo que dice aquí Jesús. Está, bueno, no está hablando Jesús, sino más bien está hablando Juan el Bautista. Y está hablando de Jesús en Lucas 3.17. Dice, su aventador está en su mano para limpiar su era y juntar el trigo en su granero, pero quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Escúchame, Dios lo que te quiere decir hoy... Es que desde el momento que tú te entregaste a sus pies Desde el momento en que tú aceptaste a Jesús Él se compromete a quemar toda la paja de tu vida, de mi vida La pregunta aquí es, ¿estás dispuesto a que Él queme toda tu paja? ¿Estás dispuesto a soltar todas esas heridas que te desgastan? Porque ahí las tenemos las heridas, ¿sí o no? Y escúchame, estoy incluyendo, tenemos las heridas, yo me incluyo, yo no soy un ángel, soy de carnita, también siento. Todos tenemos heridas y todos hemos sido heridos, pero Él nos promete que Él va a limpiar toda la paja y la va a tirar al fuego. El chiste es que tú quieras, porque si no quieres, pues Él no te va a limpiar. ¿Qué otra cosa? ¿Entendemos que esto nos, nos, nos detiene en dar el amor? ¿Entendemos que esto nos detiene en, en aceptar el gran amor eterno de Dios? ¿Las heridas que tenemos? Otro punto que nos detiene, y este punto lo quiero desarrollar más, pero al final vamos a llegar a un punto, al, al final de la conferencia, pero el otro punto que nos detiene son pensamientos y palabras de crítica. Y los mexicanos nos pintamos solos para eso. Escúchame, las cosas negativas en nuestra vida nos bloquean para servir y amar a otros. Lo voy a repetir, las cosas negativas en nuestra vida nos bloquean para servir y amar a otros. Nuestros pensamientos y palabras pueden estorbarnos para movernos libremente en la gracia de Dios y dar el amor de Dios. ¿Qué escuchas? ¿Qué dices? ¿Qué estás diciendo? Mira Pablo, el apóstol Pablo habló acerca de esto en 2 Corintios 10. 4 y 5 Segunda de Corintios 10, 4, 5 Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas Destruimos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios Y el punto que quiero enfatizar aquí es, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Fíjate que cada pensamiento negativo que tú tienes, no proviene de Dios. ¿O tú crees que provenga un pensamiento negativo de Dios? Y aquí no estoy hablando del yin y el yang, o sea, positivo y negativo, el contra y eso, no, esas cosas de aquí no van. Pero todo pensamiento negativo, no proviene de Dios. ¿De dónde proviene? Del enemigo. Y cada pensamiento positivo que tú tienes, cada pensamiento que da vida, cada pensamiento que edifica de quién crees que viene del Espíritu Santo que mora en ti. Escúchame, el enemigo siempre pone pensamientos negativos y el Espíritu Santo siempre pone pensamientos positivos. O sea que si tú estás pensando cosas negativas, aguas, ¿qué voz estás escuchando? ¿Estás escuchando la voz del Espíritu o estás escuchando la voz del enemigo? Escúchame, Dios nos habla a través de su palabra bendita, hermosa palabra. Dios nos habla a lo mejor tal vez a través de una alabanza. Dios nos habla a través de palabras que, que nos puede dar. Pero ¿sabes qué? También Dios te habla en tu pensamiento y cuando tú caminas y puedes escuchar todas las conferencias acerca de la oración cuando tú caminas en una intimidad con Él y vas caminando tú aprendes a escuchar su voz y muchas veces Él nos habla aquí ¿no me crees? Isaías 30.21 Anótalo, Isaías 30, 21 Dice, entonces tus oídos o, Oirán a tus espaldas Estas palabras Este es el camino Anda por él Ya sea que vayáis a la derecha O a la izquierda ¿Qué quiere decir? Ven, Charlie Eres el más cercano México, México. ¿Qué quiere decir? Que Carlos va caminando En su vida Y decir, Dios, ¿cuál es tu voluntad? Dice la palabra, de acuerdo a Isaías 30, 21, que él escucha aquí unas palabras. Mira, Carlos, esa hacia la izquierda. Es hacia la izquierda. No importa si vas así. Oh, ahora a la derecha, Carlos. Ahora a la derecha. Eso. Ahora derecho Carlos. Gracias, Carlos. Es que quise hacerlo, porque a veces no, no creemos. O sea, creemos que Dios está allá arriba. Y sí está allá arriba, pero también está aquí abajo. Y ¿sabes qué? Está detrás de ti. Y te está guiando. Y te está diciendo, por aquí no, por aquí sí, por aquí no. Que te dije que por ahí no. Ya decidiste, híjole, bueno. A ver cómo le hacemos para salir por acá. Pero Dios está aquí y dice, en tus oídos oirán a tus espaldas estas palabras. Este es el camino, anda por él. Ya sea que vayas a izquierda o a derecha. Cuando tú aprendes que Dios te habla de esta manera, oh, ¿cuántos errores no cometeríamos? Si tan solo escucháramos su voz. Pero así como Dios nos habla también, el enemigo también te habla de esa forma y suelta sus pensamientos, así te los susurra, y tú te vas, pero en banda, como dicen, con esos pensamientos. Entonces, cuando tú entiendes esto, entiendes que el diablo también te habla de esta manera. Escúchame, alguna vez has escuchado la voz del diablo? Yo lo he escuchado muchísimas veces y lo peor del caso es que le he hecho caso. Y sabes qué me da mucho coraje porque a veces me digo qué tonto eres, qué tonto eres, porque no escuché la voz de mi Padre Celestial, porque no lo escuché la voz del Consolador, del que enseña todas las cosas del Espíritu Santo. Ah, no, estoy escuchando la voz del otro y ahí voy y hago y tú, sí o no. El acusador acusa. El consolador consuela. Entonces, ¿qué estás dando? ¿Por qué no estás pudiendo caminar? ¿Por qué ese es río de bendición a tu vida no viene? Porque estás escuchando la voz del enemigo. Y si tú tienes heridas desgastantes, heridas que traes ahí, uh, tiene terreno fértil el diablo para meterte un montón de ideas. Y entonces, en vez de escuchar la voz de Dios, escuchas la voz de tu enemigo. Escúchame, hay estudios, estudios, y yo no sé si lo hicieron psicólogos o no sé quién lo hizo, pero hay estudios que hablan que el 80% de los pensamientos de las personas, o sea, nosotros, ¿hay alguna aquí alienígena? No, ¿verdad? Alienígena. No hay ninguno, ¿Verdad? <risa> Eh, no se hagan si vieron Madagascar. El 80% de los pensamientos de las personas son pensamientos negativos. ¿Cuánto? El 80%. Y son pensamientos negativos, son pensamientos de crítica y son pensamientos acusadores. No, yo no. <risa> Mira, quisiera pasarles un test ahorita a todos y vas a ver cómo sí. Y el 20% de los pensamientos son positivos. O sea, de tu 100% de pensamiento diario, el 80%, de acuerdo a las estadísticas, son pensamientos negativos y el 20% pensamientos... ¡80% negativos! ¿Sabes qué? Esto es inaceptable. No podemos continuar cediéndole nuestra vida al enemigo al acusador y no puedes estar cediéndole el 80% de tu mente por eso les dije hoy el señor les va a dar una porque todos los que estamos aquí les cedemos tiempo mente o tiempo pensamiento no sé cómo quieras definir al diablo 80% de acuerdo a las estadísticas Y si no, nada más escucha las conversaciones de la gente, inclusive los cristianos. Es que esto y el otro y todo, todos todo, todo son malas. ¿Recuerdan lo que les envié en la, en, la, en la cadena de oración? Les dije, vamos a declarar lo que Dios dice, no lo que Televisa o, o TV Azteca o, o CNN dice. CNN dice, el mundo se está cayendo. Pues sí, pero el Señor lo está levantando. La gloria de Dios cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar. Oh, ¿Por qué no confiesas cosas? Es cierto que hay maldad, es cierto que hay narcotráfico, es cierto que hay violencia. Pero ¿sabes qué? ¿Y qué onda con nosotros? Sí, me mi casa ya. ¡No! Es inaceptable El 80% de Pensamientos negativos ¿De qué habla la gente? De injusticias Habla la gente De lo que de, de lo que Otra persona Le ha hecho Hablan largamente De cómo han sido heridos Y dan su versión De cómo han sido víctimas Y los demás Son culpables Por herirlos a ellos Y maltratarlos ¿No, no, no, no has escuchado Algo así? ¿Alguna conversación? No, para nada ¿Verdad? No, aquí no pasa eso Así que enfrentamos la difícil situación de que el 80% de nuestros pensamientos son negativos y de juicio. Y son pensamientos que en realidad son del enemigo y no del Espíritu Santo. Y entonces nos preguntamos si no podemos comprender el por qué no disfrutamos de las bendiciones de Dios. Vamos bien tenemos tiempo, no se preocupen, vamos bien, tres cosas son las que estoy hablando para que el Espíritu Santo fluya de una forma libre en tu vida y esta última de la cual estoy hablando, o sea lo que son heridas desgastantes y lo que es hablar, lo que tú estás hablando, tus pensamientos es lo que detiene la bendición en tu vida Por eso no puedes avanzar Por eso te cuesta trabajo Porque no estás escuchando La voz del Espíritu Santo Si no estás escuchando la voz del enemigo O estás escuchando la voz de tu corazón oh, Herido, herido, herido O de tu hígado Escúchame, Dios me ha cambiado a mí Y aquí está mi esposa para dar testimonio Yo era muy enojón bueno sigo siendo pero ya solo cuando predico me sale pero aquí están y mis hijos aquí están Mira, mi hijo mayor César lo puede decir Dios me ha venido transformando porque no es, no es bueno estar escuchando la voz del enemigo y dejarme guiar y me afecta en mi cuerpo y afecto a los que amo. porque las bendiciones de Dios no son derramadas en mi vida, en mi familia, en mi trabajo? Porque no estamos escuchando la voz correcta. Escúchame, voy a hablar de dos cosas que, que están ligadas con lo que estoy. No te pierdas del tema, pero son dos cosas. Son la ley del juicio y la ley de sembrar y cosechar. Y van muy de la mano de lo que estoy hablando. Lic, vamos a entrar en materia, leyes. La ley del juicio, ¿qué es esto de la ley del juicio? Mateo 7, del 1 al 2, dice, no juzguéis. ¿Quién está hablando? Jesús. O sea, no es Antiguo Testamento, no es que estamos bajo la gracia, ya no todos esos rollos, no. Es Jesús mismo hablando diciendo: no juzguéis para que no seáis juzgados, moles, o sea que es un boomerang. Si yo emito un juicio, ese boomerang me va a regresar y me va a dar en todo el, el océano pacífico. Atlántico y. Mediterráneo. Asiático. Ups, ya no me lo sé. No juzguéis para que no seáis juzgados. El número dos dice, porque con el juicio con que juzgas, serás juzgado. Y con la medida que mides, se te va a medir. ¡Órale! Amorcito, eres preciosa, hermosa. Eres la última Coca-Cola de la tierra. ¿A poco no quieres que ella me mida? Yo quiero que ella me mida. Y diga, papito, qué bárbaro. Pero si yo soy con ella, ya te volviste a equivocar. ¿Qué voy a esperar de, de regreso? Una cachetada. ¿Me entiendes? ¿Por qué hemos fallado en tanto? Porque nos dejamos guiar. La ley del juicio. Lo que Jesús está diciendo es que si tú exiges justicia... Y restitución por tus heridas desgastantes Por los pecados cometidos en tu contra Entonces, ¿sabes qué? A ti se te va a tratar igual ¿Exiges juicio? Juicio es lo que vas a tener ¿Entiendes eso? ¿Lick, ¿Voy bien? Cae así en Si tú exiges justicia y restitución A ti te van a exigir justicia y restitución De la manera que tratas a otros Vas a ser tratado tú Si quieres justicia, entonces serás tratado bajo las mismas reglas. El problema es que ninguno de nosotros podríamos ser salvos si recibiéramos la justicia que merecemos. ¿Quieres justicia? Si exigimos justicia para nuestra vida, ni siquiera la le llegaríamos a la salvación porque la salvación es por gracia. Porque si fuera por justicia... ¿Estaríamos todos fritos? Sin embargo, hay un lugar en el cual el diablo, Satanás, no puede entrar a acusarte ni acusarme a mí. ¿Y sabes cuál es ese lugar? El lugar de la gracia de Jesús, el lugar de misericordia, el lugar de amor y el lugar de perdón. O sea que si tú estás fuera del lugar de amor, de perdón, de misericordia, de la gracia y estás en un lugar de juicio y exiges justicia y emites juicio contra otra persona, entonces estás fuera del paraguas y el diablo puede entrar directamente a tu vida y exigirte exactamente lo mismo que tú estás exigiendo. ¿Qué quieres? ¿La gracia de Dios? ¿El amor de Dios? ¿El perdón, la misericordia o juicio? Y escúchame, Dios quiere cambiarnos hoy el concepto Porque muchas veces es cierto, hemos sido heridos Y que decimos, oh Dios, ay, oh, pero justicia Dios, justicia Mírame ¿No hemos hablado así? ¿Eso es lo que quieres? Órale Pero con la manera que miras vas a ser medido Si vivimos en gracia Si vivimos en misericordia Si vivimos en perdón, el diablo no puede, no nos puede seguir ahí. Y escúchame, no tiene ningún derecho legal para reclamar sobre ti lo mismo que tú estás reclamando. Porque él no puede reclamar eso. Pero si tú pasas el 80% de tu tiempo pensamiento en un nivel de juicio y de justicia, entonces el enemigo tiene el derecho de ganarte el 80% de tu tiempo y robarte el 80% de tu bendición. ¿Tú quieres vivir así? Yo no quiero vivir así Por eso hoy Dios nos está enfrentando A esta palabra y diciendo ¿Quieres juicio? ¿Quieres la ley del juicio? Pues bueno, ahí está, léelo Y mira, yo no lo escribí Ahí está el Señor Jesús hablando en Mateo Diciendo, si tú juzgas vas a ser juzgado Con lo que midas vas a ser medido Y este otro versículo Que continúa el Señor Jesús hablando Ahí dice, Mateo 7 del 3 al 5 Anótalo ahí Todos lo conocemos, pero no lo aplicamos y no lo entendemos. Mateo 7, del 3, del 3 al 5, dice, ¿por qué miras la brisna de paja que está en el ojo de tu hermano? Y dejas de ver la bigota que vigota, ah, no dice, la viga, perdón, que está en tu propio ojo. ¿Cómo dirás a tu hermano? Deja que yo saque la brisna de tu ojo y he aquí la viga está en el tuyo. Y nadie nos gusta el versículo 5. Porque Jesús te dice, ¡Hipócrita! ¡Hipócrita! Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces podrás ver para sacar la brisna del ojo de tu hermano. ¡Uf! Jesús. Escúchame, hoy en día... Parece que todos tenemos vista de rayos X para ver las deficiencias de los demás, pero parece que estamos bastante ciegos para ver las nuestras. Es bien fácil agarrar y decir, mira, este hizo mal, mira, este, mira, mira, mira. O, oye, hola, Ale, se trajo estos, estos, estos aretes de todos. Ah, se trajo de todos unos aretes. ¿Quién es ella para usar unos aretes de todos? Yo no tengo unos aretes de todos. Y ya mira, Conrado, se vino, se vino en shorts. ¿Por qué se vino en shorts? Él está bien rico y yo con estos pantalones me estoy cocinando. Y estoy viendo, y mira, y esto, y lo otro. Mira, tenemos... Escaneamos a la gente y emitimos juicio. Y no vemos lo que nosotros está mal. Escúchame, si tú entiendes hoy, esto es la clave para que seas libre. Libre de recibir esas bendiciones de Dios. Libre de recibir ese río de Dios en tu vida. Libre de, de, de recibir que el Espíritu Santo pase por tu vida y seas bendición para los que te rodean. Jesús lo que nos dice aquí es, juzgate a ti mismo primero. Escúchame, tienes que empezar a bendecir y no a traer juicio. Tienes que empezar a abrir tu boca y empezar a hablar bendición. Es que tú no conoces a mi suegra. Pues bendícela, tu suegra bendita. Y al principio te va a costar, pero después, cuando lo vayas ejerciendo, va a salir de una forma natural y vas a ver cómo los ríos de Dios empiezan a fluir de tu vida y vas a empezar a hablar cosas de Dios y te vas a quedar maravillada de lo que está hablando Dios a través de tu vida. Empieza a bendecir y no a traer juicio. Esto te traerá una tremenda libertad. Escúchame, tú y yo gastamos mucha energía enjuiciando, trayendo a la memoria heridas, temores e ira, o sea, enojo. Y muchas veces no estamos conscientes en nuestro corazón. ¿Y sabes por qué no estamos conscientes? Porque estamos acostumbrados a vivir de esa forma. Por eso digo que los mexicanos nos pintamos solitos para ver las deficiencias de los otros y así es nuestro modus operandi y vivendi ¿no? pero Dios escúchame Dios tú ya no eres mexicano tú ya no eres mexicana tú eres miembro de la familia de Dios y perteneces al reino de Dios y como perteneces al reino de Dios tú y yo somos embajadores del rey de reyes y señor de señores y no nos movemos bajo las reglas de este mundo ni de este país Nos regimos bajo las leyes del reino. Si vivimos en la gracia y en la misericordia hacia los demás. Soltando y perdonando a otros. Conoceremos que la carga de Jesús es fácil y ligera. Mateo 11, 28 al 30. Dice, venid a mí todos los que están fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Hallaréis qué? Descanso. ¿De qué? De esas heridas que traes. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esa es la ley del juicio. La ley de sembrar y de cosechar. ¿Qué es la ley de sembrar y cosechar? Lucas 6, del 37 al 38. Lucas 6, 37, 38. Dice, no juzguéis y no seréis, no, no seréis juzgados. ¡Ja! No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. ¿Pero qué es lo que vas a dar? ¿Qué es lo que vas a dar? Y todo mundo pensamos aquí de nuestros bienes. Todo mundo pensamos del dinero. Y todo mundo pensamos esto. Pero yo estoy hablando acerca del amor de Dios. De ese mandamiento que es el segundo. Y que es similar al primero y más grande. Que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si tú no tienes nada que dar. Y lo único que tienes que dar es juicio. Lo que vas a obtener es juicio, y dice Dad y se os dará medida buena, apretada, sacudida y rebosante se os dará en vuestro regazo, porque con la medida con que medís se os volverá a medir. Uf. Escúchame, hombre, aquí hay, aquí hay varios matrimonios. Hombre, ¿cómo estás midiendo a tu esposa? Esposa, ¿cómo estás midiendo a tu esposo? ¿Hijos? ¿Cómo están midiendo a sus padres? ¿Padres? ¿Cómo están midiendo a sus hijos? Y si tú tienes empleados bajo tu cargo, ¿cómo estás midiendo a tus empleados? Escúchame, los líderes más exitosos son los que se acercan al trabajador. Y te ganas el corazón del trabajador. Y entonces tú puedes decirle lo que quieras y ellos van y corren y lo hacen. Pero si tú llegas y... Tienen que hacer aquí... Ay, no, el jefe, el jefe, el jefe, el jefe, el jefe... ¿Sí o no? Si tú siembras juicio y crítica, cosecharás lo mismo. Si tú siembras falta de perdón, recibirás ¿qué? Perdón. Falta de perdón. Las personas hacen juicios, escúchame, hacemos juicios sobre el gobierno, ¿no? Sobre tu pareja. Sobre tu pastor, sobre tus padres, sobre tus hijos, sobre tus amigos. ¿Y sabes qué pasa cuando haces eso? Le das derecho legal de ejercer al diablo y de tratarte de la misma forma. ¿Por qué crees que tenemos un país como el que tenemos Por eso es importante ir a la oración los, los miércoles. ¿Qué es lo que hemos estado declarando ahí? Declaramos un México bendito. Declaramos un México lleno del Espíritu Santo. Declaramos un México que se mueve en misericordia, en gracia. La sangre de Jesús. ¿No hemos estado declarando eso? Imagínate si todos los mexicanos clamáramos así. Otro gallo nos cantaría. En nuestro orgullo y autosuficiencia Creemos que tenemos El suficiente entendimiento e información Para hacer justos Y honestos juicios Sobre cada situación Ah no, es que yo conozco Entonces yo puedo emitir un juicio ¿Sabes qué? Esa no es la forma de Dios Si va a haber algún juicio Él lo va a hacer Y a nosotros No nos corresponde emitir juicio instintivamente juzgamos gran parte del tiempo y cuando lo hacemos generalmente somos negativos, prejuiciosos e injustos. Y así es como atraes la falta de bendición, la falta de amor y la falta de perdón en tu vida. ¿Te estás dando cuenta por qué la hemos regado tantas veces en nuestra vida? ¿Te has dado cuenta? Es la ley de la justicia de Dios y, de, y el diablo es el principal legalista y no tengo nada en contra de los abogados y los licenciados no estoy haciendo un símil pero es la justicia de Dios es la ley de, de, de sembrar y cosechar es la ley del juicio de Dios y sabes que el diablo está a la puerta y dice a ver quién se sale del huacal para agarrármelo Pero el corazón de Dios quiere exactamente lo contrario. Él está para perdonar y para sanar. Entonces, me pre les pregunto, me pregunto, justicia, juicio o misericordia y perdón. ¿Qué queremos? Justicia, juicio o misericordia y perdón. Yo creo que el Espíritu Santo hoy nos está llevando a dejar de juzgar necesitamos detenernos, de juzgar y de juzgarnos unos a otros y en lugar de eso bendecir y perdonar ¿sabes para qué? para que la vida pueda fluir y la vida de Dios pueda fluir en tu vida libremente escúchame, Jesús tomó legalmente en la cruz del Calvario todo lo que legalmente nosotros merecíamos Entonces ¿para qué te sales de esa cruz? ¿Para qué te sales de esa sangre preciosa? ¿Para qué te sales de esa misericordia y perdón? Te sales al lado donde legalmente ¡pum! estás recibiendo todo. Escúchame cuando tú dices odio a mi esposa Odio a mi esposo, a mi padre A mi hijo, a mi madre Cuando lo, los culpas y los acusas Justamente por las cosas que te han hecho En realidad estás clamando por justicia Pero estás haciendo Clamando por un juicio Enraizado en amargura y en dolor Cuando exigimos justicia retrocedemos de estar en la gracia y perdón y misericordia a un sistema legal que tiene autoridad para exigir que también nosotros paguemos las consecuencias de todos nuestros pecados. ¿Ves qué tan importante es? Vivir en misericordia, en perdón, en la gracia porque hay un sistema legal que opera Cimentado en la justicia de Dios Que si tú te sales de la gracia y misericordia Entras a ese sistema legal Y entonces sí, agárrate Y por eso tú y yo tenemos tantas broncas Por eso tú y yo hemos fallado tanto en nuestras vidas Pero ya no más Cuando tú te sales de ese lugar de gracia Es como si tú le dieras las llaves de tu casa al diablo Haz lo que quieras Métete a mi casa Haz lo que quieras con mis hijos. Con mi matrimonio. ¿Por qué no llegamos al punto de decir. Señor perdono a todas las personas por todo. Y dejamos nuestros reclamos de justicia y restitución. Escúchame Si tú estás en Dios Él dice en su palabra Que todas las cosas Vendrán por añadidura Entonces ¿Para qué estás reclamando? Oh, es que tú sabes Es que lo que Sabes qué, Señor Yo perdono En el nombre de Jesús Es que tú no sabes Lo que me hizo Tú no sabes Lo que afronté Tú no sabes Lo que me hirió No, no lo sé Pero Él sí lo sabe Y lo que te dice Es que tienes que perdonar Y tienes que meterte En ese camino De perdón De misericordia Y de gracia Si no vas a volver a caer en el sistema legal y el diablo va a tener el derecho de hacerte como se te le dé la gana a él y sabes qué quiere él no quiere buenas cosas para ti pero nuestro padre siempre tiene pensamientos buenos hacia nosotros ¿Qué quieres? Es tu decisión, como decía la palabra Tú tienes que tomarlo, tú tienes que extender la mano, tú tienes que hacerlo Tú tienes que decidir salirte de ese lugar de herida y de falta de perdón Y de reclamo de justicia porque tú crees que es justo Y entonces entrar en la dimensión de misericordia, gracia y perdón Así es Misericordia, gracia y perdón Y está rechinando el diablo. ¿eh? Porque si tú te logras salir de ese lugar, él no tiene poder legal. Escúchame. Y aquí hay un licenciado y te puede decir, si tú no tienes poder legal, no puedes hacer nada. El diablo no puede hacer nada si tú te sales de ese sistema legal. Y entonces empiezas a entrar en un sistema de amor, de gracia, empiezas a entrar en esa dimensión de la sangre de Jesús. Señor, yo perdono a todas las personas por todo y dejamos nuestros reclamos de justicia y restitución. ¿Sabes qué? La única respuesta a esto es que tú digas, Señor, permíteme que haya misericordia en mí. Permíteme que la misericordia triunfe sobre el juicio. Señor, tú me has perdonado todos mis pecados. Ahora yo voy a perdonar a todo aquel que me deba algo o que me haya herido en cualquier forma. ¿En cualquier forma? Sí, en cualquier forma. Santiago 2.13 Porque habrá juicio Escúchame, habrá juicio ¿Qué quieres? ¿Quieres juicio? ¿O quieres misericordia? ¿Qué quieres? Dice, porque habrá juicio Sin misericordia Contra aquel Que no hace misericordia ¿Estás hablando mal? ¿Estás enjuiciando a alguien? ¿Estás levantando críticas constructivas? Dice, "Habrá juicio sin misericordia contra aquel que no hace misericordia. La misericordia se gloría triunfante sobre el juicio." Oh, mira, subraya Santiago 2:13 grábatelo en tu memoria y cuando tu boquita preciosa quiera emitir un juicio o una crítica constructiva o como quieras llamarlo mira, repite Santiago 2 así como te aprendes Juan 3.16 ¿quién se sabe Juan 3.16? porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito y todo aquel que le cree no se pierda más tenga vida eterna todos no sabemos eso, ¿verdad? bueno pues apréndete Santiago 2.13 dice porque habrá juicios y misericordia o sea con tu boca va a empezar a decir, Ay, porque habrá juicios y misericordia, que no, misericordia. no sabes qué misericordia yo te... es que no sabes yo quiero ganas de porque no quiero juicios y misericordia sobre mi vida la misericordia se gloría triunfante sobre el juicio dejemos las injusticias Dejemos las heridas desgastantes, dejemos las habladurías, los, los, los, los, los sanos juicios al pie de la cruz, y entonces la gracia y la misericordia de Jesús puede fluir a tu vida. ¿Lo quieres para tu vida? Yo lo quiero, porque sabes que entonces ahí se cumple la palabra donde dice en Primera de Pedro cuatro ocho. En primera de Pedro 4.8 dice Sobre todo tened entre ustedes un ferviente amor Porque el amor cubre multitud de pecados Tu amor o el amor de Dios Nuestro amor es limitado Nuestro amor se desgasta Nuestro amor se cansa Pero si tú lo haces a través del amor de Dios Dice cubre multitud de pecados. Escúchame bien. El reino de Dios no consiste. El reino de Dios no consiste en obedecer reglas y normas de un sistema religioso. ¿Escuchaste bien? No consiste en obedecer reglas y normas de un sistema religioso. ¿Sino en qué consiste? Consiste de justicia, paz y gozo. En el Espíritu Santo Esa es la dimensión de vida A la cual tú debes de entrar Romanos 14 17 dice Porque el reino de Dios No es comida ni bebida Sino justicia Paz y gozo En el Espíritu Santo Este gozo Es algo que tú y yo tenemos Al permanecer En el lugar de la misericordia si tú te encuentras en un lugar de juicio o juicioso y te crees muy inteligente y te crees muy acá muy, muy chidas pelas y estás emitiendo juicios aguas porque por eso tal vez no tengas gozo en tu vida, porque el Espíritu Santo no se mueve así escúchame, vuelvo al principio el perdón es la clave de la bendición el perdón el arrepentimiento y la misericordia abren nuestros corazones y permiten que el río de Dios fluya libremente en nosotros. Existen muchas heridas en nuestras vidas que hacen las cosas difíciles. Algunas veces el dolor y la decepción es tan grande que nos aferramos a nuestra herida o coraje y entonces emitimos un juicio o reclamamos justicia ¿sabes qué? escoge perdonar escoge misericordia para que recibas perdón y misericordia si no fuera tan importante este punto Señor Jesús no lo hubiera recalcado una y otra vez. En Mateo 6, del 9 al 13. Dice. Vosotros pues, orad así. Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino y sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Perdona nuestras deudas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 Jesús continúa diciendo en el 14 y 15 ahí en Mateo 6 porque si perdonáis a los hombres sus ofensas vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros pero si no perdonáis a los hombres tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas la elección es clara misericordia o justicia ¿Qué quieres Cierra tus ojos, cierra tus ojos, hierma, cierra tus ojos. Tal vez tú has estado viviendo en una dimensión de falta de amor, falta de misericordia, falta de perdón. Y muchas veces te has preguntado ¿Por qué no recibo Bendición de Dios? ¿Por qué no recibo Respuesta a mis oraciones? ¿Por qué hay tanta injusticia En mi vida y se repiten los modelos Una y otra vez? Injusticia, injusticia Injusticia, falta de perdón Tantas cosas Tal vez has sido herido O herida En lo más profundo De tu corazón Y sabes que lo que pasa es de que a veces ya hasta nos acostumbramos a ese dolorcillo. Y a veces es como una droga para nosotros. Agarrarnos a esa herida y ese dolorcillo y estar ¡ay, ay, ay! ¿Cómo me lastimó? ¿Cómo me hirió? Es que no fue justo. Es que es injusto. yo te invito hoy a que cambies tu forma de expresarte y digas ahí en lo más profundo de tu corazón tú sabes a qué me estoy refiriendo en tu vida el Espíritu de Dios te está hablando en este momento y te está diciendo ahí esa parte, esa herida que tú no has querido soltar ese dolor que traes ahí esa situación que traes ahí arraigada y enraizada en tu vida ahí es donde tú tienes que soltar y decir misericordia y perdón no hay otra forma yo no quiero para mi vida juicio Yo no quiero para mi vida crítica Yo no quiero para mi vida falta de perdón Falta de misericordia Yo quiero hoy Ser libre Y recibir Abundantemente Abundantemente La vida de Dios La bendición de Dios Espíritu Santo Señor yo te pido que empieces a tocar hoy los corazones de cada uno de los que estamos aquí Señor y las heridas más profundas Señor que podamos tener Señor heridas desgastantes o si hemos estado hemos sido juiciosos y hemos dado libertad a nuestra boca Señor yo no quiero que nada detenga Señor tu bendición sobre mi vida hoy yo te pido perdón Señor y llévame a ese lugar de perdón, de misericordia, de gracia. Señor, en el nombre de Jesús, ministranos hoy, Señor, en lo más profundo de nuestros corazones. Yo te pido que empieces ahí en tu lugar. Tú sabes qué es lo que tú traes en tu vida empieza a declarárselo al Señor empieza a declarar si ha sido falta de perdón, si ha sido falta de, de misericordia ha sido sin misericordia si tienes una herida profunda o una serie de heridas empieza a soltarlo a Dios empieza a soltárselo a Él Él dice vengan a mí los que están trabajados y cansados yo los voy a hacer descansar mi yugo, mi carga es ligera déjalo a los pies hoy de Jesús déjalo hoy a, ese, a los pies de la cruz de Cristo, a los pies del trono de Jesús, ahí deja esas cargas y entra en una nueva dimensión de misericordia de perdón toma hoy la decisión porque tú también tienes que tomar la decisión Dios no puede operar si tú no te activas y tomas una decisión si tú no das un paso empieza a decírselo al Señor empieza a entregarle tu corazón al Señor no te dé pena, si tienes que llorar llora si tienes que gritar grita, si tienes que tirarte aún al piso, tírate al piso pero no dejes pasar este momento no dejes pasar y entra en la dimensión de misericordia y perdón que la misericordia se gloríe fuertemente sobre el juicio ya no más juicio Ya no más falta de perdón. Ya no más falta de misericordia. Dios hoy. Yo decido. Yo decido hoy. Caminar. En este camino. Que tú hoy. A mi oído. Estás hablando. E indicándome. Por dónde ir. Gracias Señor. Empieza a darle gracias en tu corazón. Empieza a darle gracias porque tal vez Dios te ha dado hoy la clave, no tal vez, Dios te ha dado hoy la clave, por lo cual has estado fallando, y fallando, y fallando, y fallando. Dale gracias. a Dios. Gracias por haber escuchado este mensaje de ID, Identidad y Destino, desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México.